Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. Continúa el conflicto en Telam por los 354 despidos y el vaciamiento de esa agencia. Jerónimo Rojas, delegado de Cipreva en Telam, contó en diálogo con Radio Gráfica cómo continúa la protesta de los trabajadores. La situación al momento, eh, estamos con aproximadamente 100 telegramas que ya llegaron el día de ayer, de los 354 que dijo el ministro Hernán Lombardi. Eh, y bueno, desde el momento de ayer estamos en paro total, estamos tomando la, la empresa pacíficamente, los dos edificios. Eh, hoy va a haber una asamblea a las 12 y vamos a seguir esperando respuestas no tuvimos ningún tipo de respuesta ni del directorio ni, de, ni del ministerio así que estamos esperando eso, esperando también a ver si el ministerio de trabajo nos va a da dar una conciliación obligatoria eh, bueno, esto recién comienza y es una lucha que es para largo y nosotros creemos que este, este, este Hernán Lombardi digamos, tiene la idea de cerrar la agencia Lo venimos denunciando hace bastante tiempo, con... empezó primero con sumariar a compañeras que se, que se protestaron en el 8M, después empezó con suspensiones, siguió con dos despidos eh, arbitrarios también y bueno, y termina culminando con, con esta catástrofe de, 500, de 350 telegramas. ¿no? El vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, se refirió a esta decisión del Gobierno Nacional. En diálogo con nuestro cronista de exteriores, Consideró que el mensaje que imponen es, si pensás como nosotros, tenés el puesto asegurado. Si no, quedás afuera. Como militante justicialista, como vicegobernador, pero fundamentalmente como argentino, ¿no? Porque acá nos está tratando de, de ajustar los números o de, o, o de achicar el, el déficit fiscal, lo que se está haciendo además de eso en, en, en, sobre las espaldas de los trabajadores es este, de alguna manera callar voces críticas que pueden existir legítimamente como en cualquier democracia. Desde mi punto de vista me da la impresión de que si pensás como nosotros tenés asegurada la fuente laboral. Si no pensás como nosotros, tenga la, la antigüedad que tengas, quedás afuera. Y esto quiere decir que estás despedido, y esto quiere decir que te quedás sin una fuente laboral de cientos de trabajo, no nota solo en el sector de prensa, pero el de sector de prensa es mucho más grave porque se pretende acallar uno de los pilares básicos de la democracia que es las voces de la oposición. Creo que en este punto de vista, una vez más, el brazo depredador del Estado está haciendo estragos. Un grupo de periodistas y comunicadoras pampeanas exigió a senadoras y senadores votar a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En los videos que se viralizaron en las últimas horas aparecen periodistas de Santa Rosa, de General Pico y de San Martín, de medios públicos, cooperativos, comunitarios y algunos freelance también. Las periodistas y comunicadoras de La Pampa exigimos a las y los senadores... Que voten, a favor de legalizar nuestro derecho humano. que voten a favor de legalizar nuestro derecho humano a la interrupción del embarazo. Periodistas y comunicadoras de la Pampa. Exigimos a los senadores y a las senadoras de la Nación que voten a favor de legalizar nuestro derecho humano. De legalizar nuestro derecho humano a interrumpir un embarazo. Es salud. Es soberanía. El 8 de agosto se votará en el Senado por la interrupción voluntaria del embarazo. El 1 de agosto se le dará dictamen a la iniciativa. Cristina Ercoli del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dialogó con Radiocracia. Ya se logró la despenalización social del aborto, dijo. Eh, hay que seguir motorizando estas decisiones políticas que se van a ir tomando. En este caso estamos en el ambiente del Senado, un ambiente en que la campaña... Eh, no, no la hemos podido trabajar nunca porque obviamente siempre el proyecto fue presentado en diputados, y bueno, pero hasta ahora se va bien, eh, ahora ya hay una fecha de dictamen que sería el 1 de agosto y una fecha de eh, tratamiento en la asamblea que sería el 8 de agosto. Continúa el ciclo de actividades, periodismo y comunicación. Es el turno de la charla-debate sobre la ley corta. Será esta tarde a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Humanas y Santiago Gándara, docente universitario, va a ser uno de los disertantes. Él habló con Radiocracia y esto nos decía. Esta ley corta puede ser bautizada como corta porque tiene 13 artículos. Habrá que ver cuántos más se agregaron ahora con las modificaciones introducidas en el Senado pero en realidad es la ley que popularmente podríamos llamar la ley de telefónica, o la ley de sí, telefónica claro. y claro. Eh, de hecho, cuando se lleva adelante este proyecto, cuando lo eleva al el Senado, el gobierno a través del Ministerio de Modernización, eh, paréntesis, se ha suprimido el Ministerio de Comunicación en Argentina, eh, lo eleva, decía el, el, el Ministerio de, de Modernización, a través de Ibarra, eh, ese proyecto se, se eleva días antes de que llegue Rajoy, quien saluda fervorosamente ese proyecto, porque es un proyecto que está hecho a la medida de las telefónicas, que hasta ahora venían quedando excluidas del servicio del llamado Cuádruple Play. En concreto, agregarle al triple que ya tienen, la televisión digital. Cristian Acuña nos trajo su columna del portal infoguella.com con toda la actualidad del Oeste Pampeano. Condenaron por mala praxis a una médica en Victorica por la muerte de un paciente. Vamos a ir con un, con un titular que vamos, vamos a tratar de, de desarrollarlo, eh, lo hemos estado publicando en estos días y semanas atrás cuando eh, dimos a conocer que eh, este lunes se iba a, a, a dar eh, la, la sentencia por un juicio de mala praxis a una médica del hospital Luisa Pedemonte de Pistarini de Victorica, por la muerte de eh, un paciente. Eh, la fiscal eh, Alejandra Moyano había solicitado tres años de prisión en ejecución condicional y cinco de inhabilitación. Esto fue lo que condenó, entendió la médica eh, santarroceña, Alejandra Flavia Ongaro, quien eh, condenó a la médica Sonia eh, Lidia Romerí como autora del delito de homicidio culposo a tres años de prisión de ejecución condicional y a cinco inhabilitación de inhabilitación especial para, para el ejercicio de eh, su profesión. Liliana Cabrera es parte de la colectiva feminista Yo No Fui, que labura con mujeres privadas de su libertad. Ella denunció en la quermés de los sábados un traslado co compulsivo desde la cárcel de Ceiza hacia la unidad 13 de Santa Rosa y además contó parte de las tareas de la agrupación y refirió a la violencia institucional que sufren las mujeres detenidas en la Argentina. Desde la unidad número 4, desde el complejo 4 de Seiza, se están trasladando compulsivamente las compañeras que, que se encontraban aquí alojadas hacia la unidad 13 de La Pampa. Mm. Eh, lo cierto, lo que sabemos por, por, por otras compañeras que se encontraban allí, mientras esto sucedía es que quienes fueron trasladadas fueron eh, eh, trasladadas con violencia, firmando un tipo de conformidad que no es tal y que incluso participó personal más masculino de la situación de sacarlas del pabellón. Con lo cual eso infringe la ley porque se supone que eh, personal más masculino no puede participar de estas acciones. Radio